Eh, y va a costar mucho volver a ponerlo en pie. Eh. Lo que está claro es que con los viejos métodos eh, sindicales y políticos reformistas eh, no se va a conseguir nada, eso está claro. Eh. Entonces, si se ha de articular un movimiento y se va a articular por, por pura necesidad, eso se tendrá que hacer de otra manera. Se tendrá que hacer desde las posiciones que nosotros estamos defendiendo, eh, creando organizaciones obreras nacionales. Eh, de tipo sindical eh, independientes no quiero decir sindicatos estructurados con carnes y, y burócratas que van a negociar eh, no sino que tienen a surgir de la misma fábrica los mismos hechos de trabajo eh, en general eh, basarse en, en, en los trabajadores en las asambleas las decisiones tomadas en las asambleas eh, eligiendo eh, comisiones de delegados para negociar eh, esa es la fórmula, ¿no? y el movimiento sindical se tendrá que articular sobre esa base todo esto, ligaos a una organización política de carácter revolucionario como es el partido ¿no? pues, eh, solo el partido puede dar continuidad a ese movimiento ¿eh? y eh, abrirle un cauce de lucha política no es fácil Pero tenemos una experiencia ya larga, eh, el movimiento de, de asamblea, de comisiones, de eso es, es lo que hay que fomentar, lo que hay que desarrollar, eh, y vincularlo al partido a través de las hombres y mujeres más avanzados, más serios, más conscientes. ¿eh? Todo eso ligado a la creación de organizaciones en los barrios, en, en los pueblos, eh, y bueno, ligados a, a la organización clandestina el partido, es lo que va a a permitir articular de nuevo el movimiento en la legalidad, desde la legalidad, desde las leyes y las instituciones de, del Estado, del régimen, no se va a conseguir nada. Ese momento no va a ser legal, pero tampoco va a ser clandestino, porque no se puede meter en la clandestinidad a todo el mundo, eso es imposible, es asurdo. ¿eh? Pero eso no quiere decir que se tenga que articular la una manera legalista, según las normas o las leyes establecidas por el sistema, porque ahí eso se ha creado precisamente para desarticular, para desunir, para confundir, enfrentar. Pues hay que tomar otra vía, en eh, la vía de la resistencia, vaya a llamarlo así, no hay otra, eh, que no es una vía legal, eh, pero tampoco clandestina en el sentido que no, la gente no va a estar en el trabajo de una manera clandestina, eso es absurdo, pero sí podrá quedar con un compañero para tomar un chato o una caña y al lado de las cuatro cosas que te que hablar y al día siguiente eh, plantearlo en una asamblea en, en, en la fábrica. Eso, es, eso se hace a la plena luz, pero no es en los órganos o los instrumentos que da por algo así para controlarlo esa es la fórmula ¿Eh? y a partir de ahí, bueno conectar con el partido buscar un acuerdo, la forma de, de apoyarnos mutuamente el partido tiene que estar ahí, tiene que hacer el esfuerzo para eh, guiar ese movimiento y tratar de ayudarlo en la medida de sus posibilidades y, y marchar a, hacia adelante apoyándonos y, y, y fomentando la solidaridad etcétera, ¿no? Esa es la fórmula, no hay otra. ¿eh? Es la única manera de salir de, de, de esta situación, acabar con, la, con con los atropellos, los abusos y, y la situación tan, tan, tan degradante que, que, que, que han creado. No hay otra forma, la lucha de la organización independiente de la que no hay otra. ¿eh? Y por supuesto denunciando a todos los lacayos, a todos los perros que tienen ahí metidos para para, para fomentar la, la desunión y, y, y, y la confusión entre los obreros. Pobres i campesins, fusils contra el patró. Pobres i campesins, contra el patró. És guerra contra nosaltres la pan de la És guerra contra nosaltres la pan de la Fusils es contra el patrón nosotros contamos con una organización política, con un partido revolucionario ¿eh? que ha perdurado durante 25 años yo diría 30 años en la lucha y que va a continuar y se va a fortalecer esa es la garantía de que el movimiento obrero, sindical el movimiento de la clase obrera, obrera siga adelante y tome un camino diferente al que ha llevado ahora ¿eh? y nosotros nos basamos en una experiencia muy larga ¿Eh? Y lo que estamos proponiendo, ¿eh? en fin, la organización sindical de los obreros ligados al partido, ¿eh? los métodos asamblearios y las comisiones y la lucha consecuente por los derechos y, y sindicales y sociales de los trabajadores lo que estamos proponiendo, eso se ha ensayado muchas veces y ha dado resultados Uh -huh. ¿Eh? no, de hecho ya dio resultado en los años 70 a finales de los, de los 60, hoy, que eh, hoy, 60 lucha que, hoy hoy día en cualquier lucha que sabemos por ahí que se haga de estos planteamientos ¿eh? uh -huh. se observa que los obreros consiguen una mejora como niños consiguen una mejora y salen moralmente fortalecidos y no derrotados que es lo que hacen los sindicatos de una derrota tras otra esa es la única vía incluso para conseguir una simple mejora esa es la forma Eh, de manera independiente a las organizaciones sindicales dirigidas por la patronal o por el gobierno eh, organizaciones en la fábrica procurar unir a luchas a las de otra fábrica crear ciclos de influencia de tipo sindical que se pongan de acuerdo con los de su eh, eh, gremio, los de su oficio ¿no? eso es inevitable, necesario pero hay mismo tiempo que trate de vincular esa lucha a otras más generales ¿eh? y el efecto puede ser en un principio el barrio ¿eh? los barrios, ¿eh? ahí donde puede encontrarse el en partido de manera más clara, más directa ¿eh? y hacer que esos obreros no se limita a la lucha sindical sino que participe en un momento ciudadano, un momento de resistencia general vincular la lucha económica a la lucha económica. Bueno, tenemos el ejemplo de, de, de, del movimiento en pro de, de la liberación de los presos políticos, eh, eh, la SAFAE, de esas plataformas que, que, que están surgiendo por ahí. Bueno, eso surge principalmente en los barrios. Ese movimiento se puede ligar perfectamente a un movimiento sindical. ¿eh? A través sobre que trabajar en la fábrica y a visitarles, hablar con ellos, discutir con ellos, ver formas de, de prestar la ayuda cuando llega un momento en que se tienen que echar a la calle para una, una petición o una, una protesta. Y a la inversa, ¿eh? que estos pidan la ayuda a los obreros de la fábrica, es una vergüenza que, que los obreros no se preocupen por los presos políticos, no hagan un paro, por lo menos simbólico, alguna vez, ¿eh? y se dediquen a hacer paritos cada vez que se lo ordenan, lo, lo, lo... sabemos que se lo mandan, que los otros paran la... de todas maneras, porque es la misma patronal la que lo hace, pero hombre, un poquito de, de, de dignidad, ¿eh? por lo menos hacer un plante alguna vez en apoyo a los presos políticos, los ¿eh? presos comunistas antifascistas, pero... ¿por no lo hacen? posiblemente porque no se trabaja entre ellos para eso porque no se les va a visitar o son más avanzado a que se sabe que son obreros destacados obreros sindicales ¿eh? normalmente no, no, no, no, no. el es que se destaca a una lucha sindical independiente suele ser más receptivo a todas estas cosas Entonces, por lo menos irles a visitar a hablar con ellos, discutir no solo para, para que apoyen la lucha pro liberación de los presos sino también para intercambiar experiencias ¿Eh? y si tienen pendiente una huelga ¿eh? que, que, que, que sería la forma de ayudarle para extender el conflicto para repartir octavilla para parar el tráfico para lo que haga falta y los jóvenes tienen que estar ahí en primera fila y ligar esas dos cosas y con eso infinidad de problemas que están ahí ¿Eh? pero yo insisto que todo había girado en torno por proletariado en torno a la clase habría que está la casualidad a la vanguardia del proletariado eh, que asumiera este papel apelar a su conciencia a irlos a buscar no esperar a que vengan a nosotros, ¿eh? sino irlos a buscar y discutir con ellos. en un trabajo largo de persuasión, de discusión. Por lo menos ir dando pasito en esa dirección. porque están pasando cosas por ese mundo vamos, vale, vamos allá <risa> vamos allá no, veo, lo que tenemos ahí es lo es el labio, labios, sí. es, un es un escándalo es un escándalo bueno, esto se viene a venir se viene venir, están trabajando para eso es la guerra eh, la gente no quiere eh, aceptarlo es muy duro tener que aceptarlo, pero es la guerra es la guerra ¿eh? se están tragando los Balcanes están tra ahora ya hay algo la vida entera ¿eh? pero ¿quién se los está tragando? porque antes en la época de la guerra eh, tú sabías que eran los nazis los que se estaban tragando en el 38 en Checoslovaquia se estuvieron sí. tragando eh, eh, Austria y tal ¿hoy quién se está tragando los Balcanes? hay, hay un reparto, eso es evidente ahora, se se la primera, la, es la eso. primero había que suprimir al régimen vamos a llamarle popular ¿eh? No, no, no se le puede calificar otra cosa nacional eh, pero en sentido progresista en sentido democrático eh, de, de Milosevic Milosevic no es más que eso es un nacionalista que defiende la independencia de su, de su país no es otra cosa ¿Eh? eso les estrobaba, esto, esto no pueden permitir que hoy día exista ningún estado independiente que defienda sus propios intereses frente a una u otra potencia entonces, había un amigo común de todas las potencias imperialistas que eran el, el régimen de, de Mirosel ahí se puede hablar del término de ¿Eh? entonces, es un país que está acosado, que está eh, bloqueado y, y se tiene que defender y ahí no se puede exigir medidas democráticas para defenderse contra algunos piratas ¿eh? Es el colmo del finismo. Bueno, la realidad es que eh, había un interés común por parte de, de, de todos los países imperialistas, especialmente de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, por suprimir ese obstáculo. Era un obstáculo real que tenían ahí para acabar de repartirse la zona. Y el problema es, es es el reparto. Ahora va a empezar el reparto. Ahora lo más probable es que empiecen a anotarse las contradicciones entre las grandes potencias ahora van a correr todos en, en, en ayuda de un nuevo régimen pero mmm, no llaman a la encomunada sino posiblemente eh, van, a, van a acudir para ver quién se queda con la parte mmm, del león en la parada, eh, y se va a intensificar las contradicciones eso es y los dos por más que espíritu que quieren hacer eh, han perdido la base su baza desde el punto de vista de sus intereses eh, intereses del de país imperialista también, por supuesto era mantener la independencia de yugoslavia respecto a los países los, los estados occidentales eso se ha roto y lo más probable es que eh, de ahí salga fortalecida la política de Alemania respecto a los Balcán y eso va a crear eh, una situación delicada en el equilibrio de fuerzas en la zona los franceses que parece que han renunciado definitivamente parece que que, que, que que se han sometido definitivamente a, a, al dictado de, de, de los alemanes, ¿eh? eso parece, ¿eh? pero históricamente Francia siempre ha podido ser bien. Siempre lo ha hecho, los ha abandonado, pues eso solo indica que Francia ha renunciado a su papel europeo y se supedita a Alemania en todo. Cada vez está más claro, y esto lo demuestra. No obstante, todavía puede haber algún forcejeo por ahí. Eh, pero bueno, ese juego de, de, de, de las grandes potencias en, en aquella zona que, que se puede encuadrar dentro del tablero de, de, de, de, de, de, de, del corrimiento de las fuerzas y del reparto de las esferas de influencia, de los grandes repósitos de, de materia prima, de, de petróleo, que, que se está debatiendo ahí. Pero eso no va a parar, eso va, va a continuar, ya que la Alemania fortalezca su posición, se está tratando de la ampliación de la... De la, de la Comunidades Económicas, la, la Unión Europea, la, la, la Europea eh, se está eh, planteando la ampliación por Polonia, pues ya, primero Polonia se la va a tragar, se la ha tragado ya, prácticamente uno de los grandes, eh, los bocados más apetitosos es decir, siempre Polonia para, para, para eh, los alemanes. Ahora se va a tragar, la mitad como mínimo ya se va a tragar de, de Yugoslavia, posiblemente se trague Serbia también. Montenegro, casi seguro el Kosovo ha impuesto su moneda ya hasta ahí, es una realidad y va a ir el resto va a ir por ahí o Turquía posiblemente pues, se quede del otro lado. ese puede ser los términos de reparto público pero Rusia queda arrinconada y superitada a Estados Unidos en todos los planos y bueno el gran sería Asia y Oriente Medio ahí ya, ya son palabras mayores no sabemos qué va a pasar Pero las condiciones siguen, siguen, siguen su curso... ...y no van a parar... ...hay una, hay una cosa... ...al principio ha dicho... ...esto es la guerra... ...pero luego ha empezado a hablar... ...Fulanito renuncia... ...el otro llega a un acuerdo... ...el otro se supedicta... El otro está. ...ahí parece que como si... ...o sea, hay un juego... ...que está impidiendo la guerra... ...vamos a decirlo si así... ...está sí. dicho, dicho muy claro, es no, la guerra... Bueno, no, ...nosotros venimos diciendo la no, propaganda... hacía tiempo sí. que viene la guerra... ...sin embargo hay un juego... No, no, que está ahí y que por ahora se está manteniendo, y que bueno, de hecho, ¿qué impide que ese juego de prosiga. contradicciones prosiga? Sí, sí, y definitivamente, sabe, ¿eh? sabiendo lo que ¿no? supondría una nueva guerra mundial, pues ya han tenido sabe, dos en, este, ¿no? en el siglo, este que, ¿no? en el siglo, ¿no? siglo XX, ¿no? ¿Y bueno, por qué no va a poder seguir este juego de componentes, de compromiso yo no, te doy, tú me das, no, no, renuncio, no, etcétera? No, no es posible, no es posible porque, precisamente, eh, los repartos siempre se han hecho, eso hace, de, eh, de de la fuerza. Eh. Eh, Estados Unidos puede elegirse el álbitro de la situación actualmente. Es que tiene la fuerza, el que tiene la fuerza, eh, el la fuerza. Fue eh, eh, atómico. Parece claro. que es el álbitro, ¿no?, el que decide eh, el reparto. Pero eso no quiere decir no quiere decir que ese pacto se, eh, se, se, se haga de una manera pacífica. hasta ahora se está haciendo a costa de segundos o terceros países eh, o terceras potencias o, o, o ni siquiera se puede hablar de potencia o sea si luego ¿no? y sigue siendo una gran potencia se está haciendo a costa de Rusia, se está haciendo a costa de países como yugoslavia que, que la Cuba pues muy importante el movimiento de los nuevos alineados por ejemplo la que lo fomentó ese movimiento representaba le digo, la idea de tercera vía ni, ni con unos ni con otros, ni con comunismo ni con el capitalismo nosotros somos diferentes, bueno pues toma, ahora le están haciendo pagar su, su, su, su no, no se la han hecho pagar pero bastante bien bueno, la cuestión es que en el proceso de, de reparto ¿eh? que se está dando de una manera clara ¿eh? Eh, Eh, eh, hay un, al mismo tiempo un, un, un fortalecimiento de posiciones Entonces, lo que Estados Unidos tiene que poder ver es que, mm, no verse desbancada por el, el potencial que puede representar una Europa única eh, pero ese, eh, eh, eso es necesario limitado sea, Europa no se puede quedar limitada no puede tener limitación en la aspiración, el sistema digitalista tiende a la concentración tiende a eh, eh, a la, ...a la máxima ganancia... ...busca la máxima ganancia... ...es una ley... ...y mientras el sistema... Si, eh, ...susista... Eh, ...eh... ...va a imponer su ley... ...la ley de la jungla... ...la ley de la competencia... ...la ley es más fuerte... ...eh... ...y si ahora llega un reparto amigable... Eh, ...es para fortalecer sus perspectivas posiciones... ...pero de ese fortalecimiento... ...que pasa el sistema... ...ya no va a necesitar incrementar sus inversiones... Eh, ...no va a necesitar incrementar su... ...su, su ganancia... ...al contrario, la ley de capital conduce a eso la ley de la máxima ganancia no se conforma con una ganancia media lo, la máxima y la única va a obtenerla es metiéndose en el territorio del la... otro que ese proceso es así mm. yo creo que no nos cabe la menor duda pero a veces se ha acusado el partido de hacer predicciones demasiado precipitadas en la guerra de, de, del Golfo ya ya se dijo que era la, la primera guerra, batalla de, de la tercera guerra mundial ajá el eh, cambio bueno la gente, para la gente la guerra es la guerra la guerra mundial la guerra mundial, no, es la guerra mundial es decir es el, sí, sí. El, el enfrentamiento ya directo y armado entre, uh -huh. entre la las potencias. distintas potencias imperialistas uh -huh. y eso todavía la gente digamos, no lo ve uh -huh. entonces a mejor señalar el camino hacia donde van las cosas que eso es lo que hacemos precisamente nosotros cuando eh, apuntamos eh, un, un, un, hacemos una predicción ¿eh? la hacemos en base a, a un análisis de, de una situación decimos desaparecido el bloque de los países eh, socialistas o lo que quedaba de, de, de ese bloque Unión Soviética, ¿eh? se queda una nueva situación ¿eh? Eh, ¿hacia dónde? conduce esta nueva situación, los imperialistas dice un nuevo orden mundial, la paz, la prosperidad y tal, nosotros decimos mierda, ni hablar, ni hablar". ¿Eh? esto conduce a la guerra, ¿Eh? y además vemos el primer chispazo ya en la guerra de golf, y sabemos tal que es así, lo que pasa es que eso no quiere decir que la guerra se vaya a producir al día siguiente, nosotros hacemos una predicción base a un análisis y para contrarrestar eh, o, una propaganda, eh, Y, y para arrestar a la gente, para que la gente no se deje embaucar, y engañar, etc. Y si no, cuidado que esto va de mal a, a peor. No, no creáis que, que a, a partir de ahora esto va a ser eh, eh, eh, eh, eh, eh, no sé eh, paraíso, esto va a ser una matanza tras otra, y esto va a conducir a una gran matanza, a una nueva guerra mundial. Es la tendencia, nosotros apuntamos, y los hechos... Está corroborando lo que nosotros decimos las guerras mundiales no están un día para otro se van preparando ¿eh? realidad, la guerra no más que la continuación de la política ¿eh? y la política hoy nos está demostrando ¿eh? que conduce a, a, a, a la otra forma de lucha política que es la guerra y tenemos que preverlo tenemos que anunciarlo que hay quien interpreta eso como como un llamado a coger las almas o a meterse debajo de, de, de las piedras allá ellos nosotros eh, cumplimos con nuestro deber haciendo esa denuncia haciendo esa, pre, pre, eh, esa pre, previsión anunciando lo que va a ocurrir eso es estar a la vanguardia que decir es la guerra cuando ya están llamando a la puerta para llevarse a, a los chavales a, al matadero eso no es estar a la vanguardia estar a la vanguardia significa anunciar lo que puede ocurrir ¿eh? ofrecer los datos que confirman esa, esa previsión y eh, que, y tomar medidas hasta estar preparados frente a ese fenómeno que nos viene encima, sin saber cómo ni por qué es un que ocurre, los imperialistas utilizan la ignorancia ¿eh? intensifica la propaganda eh, psicológica para ocultar hacia dónde van las cosas para desarmar a los pueblos para no dejarles reaccionar nuestro deber es denunciar todo eso y pero a la gente para que esté preparado y si decimos que es la guerra, la guerra está ahí. nunca, nunca ocurrió ocurr está ahora que estén destrozando a países enteros, que estén imponiendo gobiernos por la fuerza, que estén bombardeando a países enteros que cambien eh, que antes de que se celebren unas elecciones, ya, ya canten victoria de, su, de sus agentes, eso es un escándo que estén asesinando a líderes políticos de países independientes. ¿eh? Y aquí no pasa nada, y eso no es una guerra. Y Si eso no es una guerra, no sé qué es lo que tiene que pasar cuando venga la guerra. Eso es un hecho muy real. Están bombardeando países enteros, están cambiando gobiernos, están creando situaciones sociales, están bloqueando económicamente a países enteros, están sometiendo a, a, a hambre, a, a la miseria, están provocando guerras civiles están lanzando a sus mercenarios allí para, para que, que descuarticen de, de, de, de, de, de, de a sus países eso, si eso no es una guerra no sabemos qué es la guerra pero es que eso no se queda ahí eso no es más que la preparación de lo que va a ser el enfrentamiento entre las grandes potencias que es lo que realmente se está preparando y lo anunciamos y va a ser inevitable va a ocurrir o mientras existe el capitalismo no puede ser de otra manera eso es así y estamos cumplidos con nuestro deber al anunciar eso al describir ese fenómeno que aparece evidentemente, no tiene explicación que es un no sé es un, eh, algo que nos envía una fatalidad que nos envía al cielo, no sabemos por qué y al fin y al cabo pues hay que enfrentarlo y, y, o, o, o quedarse quieto porque no se puede hacer nada contra eso pues no, así se puede hacer se trata de eso ¿qué es lo que se puede hacer? porque eso es otro son leyes del capitalismo, eso es inesorable la impresión que saca uno es eso es fatalidad en los pueblos poco podemos hacer no. precisamente la fatalidad la fatalidad se interpreta de eh, eh, como fatalidad todo aquello que no tiene una explicación racional o científica entonces es una fatalidad, no se puede eh, hacer nada ¿no? son los males que nos envía el cielo o el demonio ¿Eh? nosotros nos oponemos a esa concepción eh, eh, idealista o espiritualista como queramos llamar eh, y buscamos una explicación a los fenómenos sociales, históricos políticos, económicos precisamente porque no son fatales no, no, no, no se puede decir que no se puedan evitar se pueden evitar a condición de que se sea consciente de por qué surge y se pongan los remedios para ello se trata de eso ahora mismo nosotros decimos Eh, eh, podría haberse evitado una nueva guerra mundial sí, de, haber, eh, eh, de haberse mantenido el, el campo socialista una vez que este se, se ha venido abajo nos vamos a entrar ahora en, en las causas eh, se abre de nuevo la, la, la, la carrera eh, por el, el reparto eso va a ser inevitable y, y lo estamos viendo y es así es así es así entonces antes se podía evitar fomentando la revolución apoyando los países socialistas criticando al revisionismo, etcétera es una forma de evitar esa fatalidad ahora, no hemos podido evitarla a pesar de nuestros esfuerzos la guerra, decimos, va a ser evitable porque no hay una fuerza ¿eh? internacional progresista claro, ¿eh? ya reducirá un progresista capaz de impedir la guerra va a ser evitable pero aún así aún así podemos ver una posibilidad de, por lo menos, si no de evitarla ¿eh? de, de, de volverla en contra de los propios carneceros una vez que está en la guerra, en el inmediato, muy, en el paso es muy difícil hacer, de oponerse a ella, pero nosotros decimos, una guerra de esas características que es una situación de crisis en la sociedad, en el Estado, ¿eh? en las masas, en la producción, que es una situación revolucionaria, en una palabra. Y es el momento de levantarse en armas para acabar con los provocadores de la matanza, como ha ocurrido en otras circunstancias históricas. Entonces, si apuntamos a la, a la inevitabilidad de la guerra es fundamentalmente para eso, para prohibir a la gente decir, cuidado, que esto no es una fatalidad, se podía haber evitado. No se han hecho las cosas como se tienen que haber hecho y por eso viene de nuevo la guerra. Pero aún así, aún así, podemos aprovechar la guerra para acabar con esta gente. Por eso hay que prepararse, por eso hay que denunciar lo no que quiere decir que hasta que estalla la guerra no tenemos que debajo de las piedras, no hacer nada, decir, como, como no se puede evitar, pues fuera. No, no, no, no, no, no, no, no, es que de hecho no vamos a poder hacer nada, pero eso no quiere decir que no podamos denunciarla. Y al denunciarla no nos estemos preparando para eh, contraatacar cuando llegue el momento. Esa es la cuestión que se está planteando. Segunda Guerra, la Primera Guerra, mejor dicho ¿eh? la Internacional se viene abajo completamente es la... se produce una verdad hecatombre en el ente obrero, ¿eh? los líderes que tienen que haber encabezado a, a las masas para hacer la guerra, la guerra, que lo que decía que había prometido, ¿eh? se alían a los gobiernos ¿eh? a sus respectivo gobiernos, votan los presupuestos de guerra y dicen que hay que defender la paz ¿eh? y envió a, a, a los trabajadores a que se maten entre ellos Eso, ese, ese, ese, ese, la, la, la segunda internacional se vio abajo, y no había ninguna internacional, cuando se puso la revolución soviética, no existe la internacional esta todavía después cuando se crea la internacional bueno Hoy puede ocurrir algo parecido se puede, se puede producir la guerra ¿eh? sin una internacional sin una, una organización de trabajadores que alerte, organice y los encabece en una palabra ¿eh? pero se puede lugar a una serie de revoluciones en muchos países y de ahí puede salir una internacional también puede surgir una organización internacional antes, no lo sabemos nosotros trabajamos para eso ¿eh? favorecemos ese proceso para que sea muy complejo Tenemos estas esperanzas puestas en, en, en, en la ex-Ur o, o en Rusia. ¿Eh? Ahí hay un movimiento comunista bastante extendido, bastante poderoso, muy dividido, muy, muy confuso todavía, pero hay fuerzas comunistas. Y hay verdaderos comunistas, marxistas, leninistas allí. Muchos, cientos de miles yo diría. Están desorganizados. Pero eso se van a unir, tienden a unirse. Ahí hay que poner muchas esperanzas porque hay posibilidades reales Y otras cosas, con la crisis se ha creado ahí, porque ahí se ha vivido una experiencia comunista muy importante, y hay muchas posibilidades de que el movimiento empiece a resurgir con fuerza por ahí. ¿Eh? Hay otro mucho. Hay, también hay un movimiento comunista bastante fuerte. ¿Eh? Ahí puede subir una, una relación, o el embrión de una relación comunista internacional. Nosotros apoyaríamos eso, con toda nuestra fuerza. porque qué no puede surgir una internacional antes de la guerra o inmediatamente después? ¿Por qué no? Si se dan condiciones favorables para eso... ¿Por no? No va a surgir una nueva internacional, incluso más fuerte que el anterior. Claro que sí. Se dan condiciones, es una necesidad, va a surgir. Ahora hay que trabajar para ello, no no va a surgir de manera espontánea, ni por sí misma. Ni por sí misma que hay que trabajar para ello. necesita que apoyar aquellos sectores, aquellos países donde se dan mejores condiciones, poner más atención a ellos, ¿eh? y por supuesto... Llevar a un combate eh, eh, continuo y transigente contra el revisionismo y las diversas formas de, re, de, de oportunismo que se dan por ahí. O Esa base de los principios fundamentales del marxismo del del mundo. Esa es la base. C'est l'éruption de la fin Du passé, faisons table rase Fous l'esclave, debout, debout Le monde va changer de pas